Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada Arrancamos la semana, pero hoy lo vamos a hacer centrados en un acontecimiento, un evento deportivo que tuvo lugar... El pasado jueves hablamos del trofeo de San Isidro... ...que ya el viernes lo pospusimos para hoy lunes... ...vamos a repasar esa victoria del Club Deportivo Aspirantes... ...sobre el conjunto de los Vampiros... ...dos goles a tres, fue el resultado final... ...de un partido muy competido... ...en el que la pegada de Aspirantes marcó la diferencia... En, ...en un encuentro en el que los jugadores de Aspirantes... ...se adelantaron a, a eso de la media hora de juego... ...con un gol de Ángel Román... ...y mmm, pocos minutos después... ...conseguía ponerse el aspirante con un 0 a 2... ...gracias a un gol en propia, en propia meta... Eh, ...además eh, tuvo alguna que otra ocasión... ...para haber ampliado esa diferencia... ...y haber terminado de matar el partido, no lo hizo... ...y los vampiros lograron acortar distancias... ...ponerse con el 1 a 2... ...buscar la portería rival eh, para lograr el empate... ...de nuevo aspirantes conseguía eh, marcar un gol más... ...que también parecía sentenciar 1 a 3... ...pero mmm, como decimos vampiros no se iba a rendir... Y, y de nuevo acortaría distancias, pero ya a, a falta de pocos minutos para el final y ahí ya quedó la cosa, no hubo remontada 2-3, un resultado que le sirva a Aspirantes para lograr su segundo título de la temporada, la Liga y el trofeo de San Isidro y este jueves tendrá la oportunidad de luchar por el triplete, se juega el trofeo de campeones, Aspirantes como campeón de Liga y campeón de San Isidro, Juventus como subcampeón de Liga y Vampiros como subcampeón de San Isidro son los equipos que se van a enfrentar a partir de las nueve menos cuarto el próximo jueves en el campo de césped además de césped natural además de eso también tenemos que destacar relacionado ya con este fin de semana que el equipo de Frutas Night de Arco de la Frontera fue el que se proclamó campeón del primer maratón ...de fútbol 7 que organizó el ubrique Unión Deportiva... ...un trofeo que se decidió en la tanda de penaltis... ...porque eh, Frutasnai y la Unión Deportiva Villa Martín ...fueron los equipos que se metieron en la final... ...el partido pues eh, tuvo de todo... Eh, ...un partido muy igualado entre los dos mejores equipos del torneo... ...terminó con empate a dos... ...en la tanda de penaltis esta vez... ...el Frutasnai se llevó el gata agua... ...y el premio gordo que fueron los 600 euros... Eh, que, eh, ...con lo que dotaba la organización al vencedor. Destacar que Frutasnay ya quedó su campeón del torneo de fútbol 7... ...del Campeonato Provincial de Aficionados, que se celebró hace un par de semanas. Un torneo en el que eh, perdió en la final, y también en la tanda de penaltis... ...ante el equipo del Black and Red de Algeciras. Esta vez la suerte eh, no le fue esquiva al equipo arcense y se metió... Eh, no solo en la final, sino que además se proclamó campeón. Destacar que los equipos ubriqueños que más avanzaron en el torneo fueron el Cháctar Pavones, que fue apeado en semifinales por el eh, conjunto del Frutasnai, y el Ubrico Atlético, al que también eliminó la Unión Deportiva eh, Villamartín. Y junto a esto también tenemos que hablar de el debut de un ubriqueño, eh, un boxeador ubriqueño, Domingo Yesero López, que eh, como decimos, se estrenó el pasado viernes en el boxeo amateur primera pelea ante el veterano eh, boxeador alcalareño Celu Castillejo. Una velada de boxeo que tuvo lugar en, en Alcalá de Guadaira y en, y en esa categoría de peso superligero. El boxeador ubriqueño eh, perdió, perdió en ese debut eh, en tres asaltos, perdió los puntos notó sin duda eh, lo que fueron los nervios del debut esa falta de confianza de lo que se sirvió también su rival el primer eh, asalto fue para Selu Castillejo en el segundo eh, de los asaltos eh, pues eh, el boxeador eh, ubriqueño apretó eh, y logró varios directos siendo mejor que su rival en este, en este segundo asalto sin embargo en el tercero de nuevo Selu Castillejo se llevó Eh, la ventaja. A los puntos el boxeador sevillano conseguía la victoria y Domingo López pues en este caso eh, se quedaba eh, pues muy cerca de esa victoria estuvo brillando a un buen nivel pero como decimos no pudo llevarse la victoria pero terminó muy contento muy contento con este debut y de hecho ya ha podido cerrar otros dos compromisos uno en el mes de julio con una pelea en Málaga y otra en agosto, que tendrá lugar en, en Utrera. Por lo tanto, agridulce podemos decir, porque debutó, pero se, eh, no ganó, pero se llevó, se quedó con muy buenas sensaciones. De estas cosas vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a Policidad 100, enseguida volvemos. Buenas, ¿qué? Que va paquetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo.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 ...bomba de patatas para dos personas por 7 euros... ...hamburguesa doble de carne de pollo con verduras... ...por tan solo 4,50 euros... ...además hazte socio... ...y disfruta de los descuentos en comidas y bebidas... ...en Kebab La Lupe, servimos a domicilio... ...solicite su encargo a los teléfonos... ...956 46 44 10... ...o 682 52 26 36... ...Kebab La Lupe... ...en calle Fernando Gavilán número 12... ...junto al Polideportivo... Y recuerda que comenzamos ya el horario de verano de martes a domingos para disfrutar de nuestra terraza. Ya está abierto el plazo de matrícula para el próximo curso 2018-2019 en Ludoteca Arcoiris. Disponemos de guardería de mañana de 0 a 3 años, ludoteca de tarde de 0 a 8 años y para los más madrugadores, aula matinal desde las 7 y media de la mañana. En Ludoteca Arcoiris, clases adaptadas a cada edad y nivel, iniciación al inglés y clases amenas y divertidas. Aprendemos jugando y cantando. Además celebra con nosotros tu cumpleaños. Infórmate de nuestros precios y posibilidades.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 Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, desconstructurante, terapias Reiki de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manol de Raquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Jornadas de captación de jugadores del Lubrica Unión Deportiva. El Lubrica Unión Deportiva te invita a conocer su proyecto y a formar parte de la plantilla durante la próxima temporada. A partir de los 7 años, los niños y niñas que quieran disfrutar con los entrenamientos de Lubrica Unión Deportiva pueden acudir en junio y julio al campo número 3 en horario de 8 a 9. Las jornadas estarán coordinadas por el monitor Ángel Román Jornadas de captación de jugadores de Lubrique Unión Deportiva Infórmate Patrocina la delegación de deportes del Ayuntamiento de Lubrique Que va paquetería La Lupe En calle Fernando Gavilán número 12 Junto al Polideportivo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 Monísima, en Aguilla, España 75, tu tienda de moda joven y señora, te vestimos para cualquier ocasión, encuentra los mejores look para este verano con nuestro estilo más casual, y si tienes una celebración ven y descubre nuestra colección de fiesta, te asesoramos y te hacemos los complementos artesanalmente tocados, coronas, cinturones, pamelas, a precios para todos los bolsillos, en Monísima ya tenemos la nueva colección de flamenca en niño, niña, bebé y adulto además modelos iguales para madre e hija. Ven y personaliza tu traje. Elige el tejido y el corte que más te guste. Además, puedes pagarlo poco a poco. Esta feria no te quede sin tu traje. Los arreglos simples son gratis. En Monísima te hacemos todos los complementos. Flores, coronas y hombreras. Monísima, tu nueva tienda de moda en Avenida España 75. Síguenos en Facebook e Instagram. abierto el plazo de inscripción para el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, del 26 al 29 de junio y dirigido por el ex exfutbolista de primera división y leyenda del Cádiz Club de Fútbol Pepe Mejías. El campus está dirigido a niños y niñas con edades entre los 6 y los 14 años. Todos los participantes recibirán dos camisetas, calzonas adidas y el abono para asistir a cuatro partidos del Trofeo Carranza 2018. Además, participarán en la fiesta de clausura de todos los campus de provincia que será el 13 de julio en Cádiz. No lo dudes, inscríbete a través de la web cadizcf.com. Campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Patrocina la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. La sensación en mi interior, retorciendo mis arterias... ...cinco y cincuenta minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy... ...hablando del trofeo de San Isidro, ya sabemos que el trofeo se disputó el pasado jueves que lo suyo hubiera sido pues tratarlo el viernes, pero teníamos ya nuestra programación cerrada y preferimos dejarlo para hoy lunes, porque tenemos que teníamos que tratar también muchos más más asuntos. Vamos a repasar, por lo tanto, lo que nos dejó esa final y más cosas, y lo vamos a hacer primero con un componente de los vampiros, con Darío Lima. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí, ¿qué tal? En principio, eh, no solo del trofeo de San Isidro, porque tenemos algunos asuntos que tratar también con, con Darío, que teníamos ya pendiente, pero vamos a comenzar por esa final del trofeo, de, de San Isidro, tan disputada como siempre, ¿no? Eh, en la que no pudisteis con, con un equipo que este año parece que lo, está, que lo está dominando todo, ¿no? Bueno, la verdad que sí, que fue una final bastante bonita y el aspirante, pues este año está un pasito por delante de todo el mundo. Lleva con un bloque que creo, desde los tres años que ha estado dominando los vampiros, se ha estado depurando, depurando y ahora parece que anda con la clave, ¿no? Y bueno, uh -huh. desde aquí felicitarlos, claro. Una primera parte que tras los primeros minutos de, de tanteo, digamos que no dejó un dominador claro hasta que comenzaron a llegar los, los goles por parte de, de aspirantes. ¿Para ti cómo fue esa primera mitad? Bueno, para mí la primera parte nuestra fue un poco desastrosa, desastrosa totalmente. Nos fuimos al descanso 2-0 y uf, podría haber cayo alguno que otro más. Pero bueno, pues en la segunda parte parece que despertamos un poco, empezamos a relajarnos y agua. Como sabemos, divirtiéndonos que al final como uno juega bien, porque no hay otra. Uh -huh. 2-0 en esa primera mitad, un gol en propia amor en puerta, no sé si es para venirse bajo o visto lo que lo que se pudo ver en esos últimos minutos para decir, bueno, menos mal que todavía estamos vivos, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que llegamos al descanso con el 2-0 y Y es lo que te digo, como nos libramos de alguno más, nos no sirvió hasta de aliciente para decir, venga, que vamos a sacar esto, porque uh -huh. nos libramos de alguno más. La soledad fue que nada bueno que nada más comenzó la segunda parte, conseguís el gol, se metéis en el, en el partido y ahí quizás es donde se empezó a ver al, al, al vampiro que se esperaban los, los aficionados, ¿no? Así es, metimos el gol, pero tampoco nos duró mucho la alegría. Uh -huh. Entonces, bueno, también eso nos pesó un poco y pese a todo volvimos a meter otro, pero ya no, no quiso entrar la tercera. Es decir que, que Aspirante, como tras el 2-1, volvía a marcar con ese, ese 1-3, se, se ponía, ya ustedes no tenían nada que perder, apretasteis y, y bueno, dio la impresión de que lograsteis el 2-3, pero tuvisteis ocasiones como para, para haberle al menos metido el miedo en el cuerpo a los Aspirantes antes de que llegara ese gol, ¿no? Así es, todo, todo el susto que nos metieron ellos en la primera parte, pues parece que se lo, se lo devolvimos después, pero sin acierto. Pero bueno, también la segunda parte fue buena y hay que felicitar a todos los chicos nuevos que hay, que hay muchos chicos de 15, 16 años que son de la hueá, son chavales que juegan bien, pero claro, en la liga local esta es mucho más de tener un poco de veteranía y uh -huh. un poco de picardía. En líneas generales, ¿estáis contentos con, con, con esa final, aunque no se ganara? Hombre, yo estoy contento, dejando un poco aparte la primera parte, sí, porque la verdad lo que te estoy diciendo que muchos chavales nuevos hay que como te he dicho los aspirantes ha hecho un grupo de muchos muchachos nuevos y ahora nos toca a nosotros porque durante el año como habéis visto no tiene nada que ver los vampiros de, de años atrás tenemos uh -huh. muchos chavales nuevos y hay que ir creando nuestro grupito otra vez e intentar hacernos fuerte de nuevo uh -huh. lo bonito de, de ver una final como esta es sobre todo ver el banquillo me refiero a la cantidad de, de jugadores que tenéis los, do, los dos equipos sabemos que es un problema que, que, que soléis tener durante lo que es la, la competición liguera y, y bueno se ve que tenéis unas, unas plantillas amplias y buenas ¿eh? así es, durante la liga el problema que tenemos que al tener jugadores que estamos fuera, estudiamos fuera o los chavaletos de Lubrica, de la web pues se nos reducen mucho los, los jugadores llegan los trofeos y bueno además de subir el número de jugadores sube el nivel, porque ¿Sí? bueno, Hay jugadores que como, como viene Gabi, que viene de tercera, vienen los chavales estos de la UEA que son, juegan de escándalo y es, eso para la gente que va a ver el fútbol es, es de agradecer. ¿no? Uh -huh. ¿Qué le ha pasado a, lo, a los vampiros esta temporada? ¿Eso ha sido que, que se ha visto muy corto a lo largo de, de la liga de, con, con la plantilla? Bueno, es que... Bueno, ¿Y qué le ha pasado a la plantilla? Porque el año pasado pues Yo ese problema que... no lo tenía. Ahí, ¿no? Uh -huh. Yo creo que aparte de que... Hay gente que se ha ido fuera y demás, pues que no son los mismos, ¿no? Y al cambiar el grupo, pues ya tienes que empezar a conocer la gente, cómo juega cada uno y demás. Y empezó muy bien el boom de la liga local de nuevo, pero parece que está cayendo otro poquito. Y a ver si lo podemos mantener y que la gente, pues, anime, que siga jugando. Porque esto no puede depender de los que estamos fuera, ¿no? Esto tiene que mantenerlo la gente que está en el pueblo que puede ir todos los fines de semana a jugar. Mm -hmm da la impresión de que ha sido un año de transición el que, el que habéis vivido ustedes porque desde que se recuperó digamos la liga pues habíais dominado podríamos decir la, la liga local de, de fútbol Recuerdo por ejemplo el aspirante el año pasado se quedó en blanco eh, y este año pues ha aparecido una plantilla muy joven y, y muy renovada y y como tú dices parece que estáis en ese camino ahora, ahora os toca el turno a vosotros ¿no? Así es, como, como todo en la vida en el fútbol va por ciclos también, ¿no? Y bueno, es lo que hablábamos antes. Yo creo que el ciclo de la liga local depende también de la hora que se van los chavales a estudiar fuera. Uh -huh. Entonces ahora ha entrado los chavales estos del de aspirante, que en un añito o dos, pues mucho se le irán. ¿Le, le lo ocurrirá lo mismo? Claro. Esto va, va así. Uh -huh. En líneas generales, como ha sido el, el trofeo de petaquero? ¿Se ha visto al verdadero eh, vampiros? Bueno, ¿O todo el potencial que tenéis? Yo creo que para nosotros ha sido más como un logro estar en la final. Yo la verdad que en la semifinal no estuve, pero el partido anterior sí que estuve y nos costaba un poquito, por eso que te digo, de que tenemos que conocernos, chavales nuevos, no sabemos cómo jugamos. Y para mí ha sido un logro que estemos en la final y con un resultado de 3-2 tan, tan apretadito, con un equipo tan bueno al que nos enfrentamos. Una especie de pretemporada, podríamos decir, ¿no? Pues sí, que acabando teniendo? la temporada, pero para conocernos prácticamente. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, lo que hablamos de, de vuestros rivales, del aspirante ¿qué te ha parecido? porque tanto en Liga como en el Trofeo de San Isidro han estado intratables, sobre todo dan miedo la, lo, los números ¿no? en, en, eh, tanto ofensivamente como defensivamente uh -huh. la verdad que, que han hecho una temporada de categoría y yo creo que el equilibrio que le dan a esos chavales tan jóvenes los, los veteranos que tienen ¿no? como Manfi, como como Ángel que que un equipo tan joven, si no tú lo estuvieras, ya te digo yo que, que de tercer puesto pagado estaría. Porque uh -huh. eso es lo que le da el equilibrio al equipo. Uh -huh. la, la, la sabia joven, como lo, los veteranos, como tú comentas, la, la liga local tira mucho de, también de, de veteranía, ¿no? Uh -huh. Que es lo que el, quizá la gente joven de, que viene, por ejemplo, como tú dices, que vienen de la UEA y eso... Le hace falta todavía esa picardia, no esa veteranía. Así es, y más la liga local de aquí, uh -huh. que... Bueno, yo los vampiros ya con 22 años me siento veterano. Fíjate cómo se la, la plantilla de joven, ¿no? Yo te puedo imaginar. Uh -huh. eh, el próximo jueves tenemos el trofeo de campeones. Vosotros vais a estar eh, como subcampeones de este trofeo de, de San Isidro. ¿Qué esperáis? Bueno, pues uh -huh. allí estaremos e intentaremos plantarle cara a, a los dos equipos que se presentan y intentar que el aspirante no haga el triplete por a los medios ¿no? uh -huh. pero bueno, está muy complicado, la verdad la verdad es que es complicado el, el formato sobre todo, a lo mejor para el aspirante que juega los dos partidos consecutivos sino también, pero siempre un triangular para los otros dos equipos que eh, sobre todo para el que gana que parece que el que gana el primer partido que parece que, que mm, se, luego mira. tienen que descansar ahí 45 minutos yo no sé si, si es un premio por, gan eh, por ganar, por perder, la verdad que no me queda muy claro. Yo creo que el descanso ese es, es, más, eh, es regular, ¿no? Uh -huh. Ya estás metido en el partido y lo que mejor te viene, creo yo, es jugar los, los siguientes 45 seguidos ya te, te apalanca un poco, te enfrías pero bueno, ya depende de también la actitud de ellos y de que empiecen a calentar prontito y eso, que, que estés metido Ajá uh -huh. Bueno, pues eso es lo que nos dejaba esta final del trofeo de San Isidro... ...que, como decimos, se jugó el pasado, eh, el pasado jueves... Y, ...e insistimos, este próximo jueves la final del trofeo de, de campeones... ...pero hoy queríamos hablar también eh, con Darío eh, sobre todo asunto... Y, ...y bueno, vamos a aprovechar también que este pasado fin de semana... ...pues ha, ha participado con su equipo, el Chácter Pavones... En, este, ...en esta primera maratón de, de fútbol 7 hasta semifinales ha logrado meterse con un equipo mitad jugadores jubiligueño, mitad jugadores onubense. Y esto lo explicamos. Nario estudia en Huelva y bueno, pues esos contactos ha podido traer a, a, a esos jugadores. ¿Qué te ha parecido el torneo? Bueno, pues para mí el torneo ha estado bastante bien. La verdad que como te he comentado antes había jugadores de de mucho nivel, gente que va en tercera, en segunda vez. Y la verdad, yo como jugador lo he disfrutado y estando en la grada igualmente también lo he disfrutado bastante. Uh -huh. Habéis llegado, como hemos dicho, hasta, hasta semifinales. Precisamente os apeó el conjunto del, de Arcos, el Fruit at Night. Eh, me comentabas que sin duda ha sido uno de los mejores equipos de... Bueno, ha sido el mejor porque es que se ha llevado el, el trofeo, pero un equipo específico de Fútbol 7. no como vosotros, que venís de Fútbol 11, de Fútbol Sala, ¿no? Es espe específico y eso se ha notado. Así es, yo... Tienen sus liguillas allí en arco, creo que compiten específicamente para Fútbol 7. Y además de eso, pues ya nosotros en semifinales pues, llegábamos fritos. Ellos jugaban desde las 7 a las 8 de la mañana y nosotros tuvimos un partido bastante duro y bastante físico a las 5 de la tarde, ni más ni menos, con la calor que hacía. Pero bueno, aún así eran buenísimos y estaban por encima nuestra, claramente. Porque ustedes en, en cuarto de final se enfrentasteis al timón holandés, al equipo ah, sí, de, de Puerto de Real. Real. Ganaste 2-3. 2-3, nos fuimos 2-0 perdiendo el descanso, así que tuvimos que darlo todo en la, la segunda parte y, bueno, pudimos remontarlo y acabamos 2-3. Uh -huh. Y, bueno, y, y tengo a entender que también ha sido un fin de semana donde, pues bueno, los primeros días de calor de calor fuerte, la puntería que ha tenido también, ¿no?, para venir e e este calor, eh, se notó en ah, el desgaste, supongo, ¿no? Ahí estamos, se notó y bastante. Nosotros el sábado vamos a la a las 8 de la mañana y a las 12 teníamos un partido que que no se presentó rival pero celebramos más que no jugamos con la calor que los tres puntos y ya después pues eso, jugamos los cuartos a, a las 5 de la tarde y pues, abrasante, vaya uh -huh. en líneas generales eh, me comentan que muy buen ambiente el que el que se ha vivido en el barbadillo no uh -huh. la verdad que pasada el campo alejado y Sé por la noche que la gente, si va a beber, pues nos quiere conducir de mal. La verdad que yo me quedé sorprendido con, con el número de, de espectadores que había allí hasta la hora que se quedaron. Y bueno, yo animar a, a la organización a que lo vuelva a hacer el año que viene porque lo hemos disfrutado, creo que todo el mundo allí. ¿Y ustedes cómo lo, cómo lo habéis hecho? Porque claro, eh, prácticamente jugabais partido cada cuatro horas, ¿no? Cada tres, cada cuatro horas. ¿Os compensaba irse del Barbadillo a casa o a descansar o algo? ¿O, o habéis estado casi todo... Casi lo que ha sido todo esas 24 horas allí en, en la instalación deportiva así es, prácticamente hemos vivido allí el fin de ¿no? porque <risa> jugamos el primero a las 12 y jugábamos a las 4 entonces pues, nos quedamos allí viendo también te, cuando juegas un maratón te gusta ver los temas de equipo para ver por dónde van los tiros y ya después del de las 4 sí que nos fuimos a descansar pero duermes una horita entre que te acuestas, que te pones a la huerta y ya estás con, con los nervios de levantarte pues no duermes nada hasta hasta las 8 que jugamos otra vez Y el otro equipo que se metió en, en semifinales es el Ubrica Atlético, que me comentabas aquí, de récord que otro equipazo ¿no? que, que presentaron. La verdad que sí, que bueno, el Ubrica Atlético ya lleva siendo un equipazo desde siempre. El año ese que jugaron ascendieron de una forma bastante buena y ...aunque ahora no estén tan en forma... ...pero tienen jugadores que todavía pues, juegan en el ubrique... ...y que uh -huh. le dan ese puntito de físico... ...que le puede faltar al resto de jugadores... ¿no? Uh -huh. ...la verdad que tienen un buen equipo... recordemos que ese fue el equipo juvenil... ...que, que sacó Luis Miguel... Ah, sí. eh, ...y todavía sigue manteniendo... Pues, ...se siguen juntando los mismos componentes... ...para, para competir... ...bueno pues eh, como decimos... ...eso ha sido ese maratón... ...que finalmente se ha llevado el equipo arcense... ...del Frutas Night... ...como comentamos antes... ...tras vencerle los penaltis a la Unión Deportiva... Villa, Martín, los chartas pavones y el ubrico atlético, consideramos equipos ubriqueños, chartas pavones, como hemos dicho, una mitad y mitad, pues se quedaban ahí en, en semifinales. Y bueno, y, y ya el, el asunto principal que, con que queríamos tratar también con, con Darío era pues, lo que venimos haciendo en estas últimas semanas, ese repaso a los que están realizando ...los eh, ubriqueños, los futbolistas ubriqueños... ...que están fuera de nuestra localidad... ...como es el caso de Darío... ...por motivo de estudio... ...este año ha militado en el equipo filial de La Palma... ...en, en Huelva... ...y bueno, pues... Eh, ...has alternado, digamos, todo esto de lo que hemos estado hablando... con, con el, ...que es la competición en, un, en la segunda andaluza nubense... Eh, ...en el que militaba este equipo filial de La Palma, La Palma B... ...que bueno, pues en líneas generales... ...ha hecho una buena temporada... Eh, y ahora nos vas a explicar qué es lo que ha pasado, pero en principio, eh, en general, ¿qué, qué balance haces de lo que ha sido la, la temporada de tu equipo? Bueno, como, como jugadores pues creo que, que la temporada fue buena, nos resultó bastante dura porque no nos, han, no, no, no nos respetaron las lesiones. Bastantes jugadores lesionados con lesiones duras de ligamento, roturas de rótula, bastantes lesiones duras y pero al final supimos sacarlo para adelante los que los que fuimos quedando y nos metimos ahí en el play-off, así que nosotros cumplimos con nuestro objetivo. Ajá. Cuando viene una racha de esta, ¿no? Parece que vienen todas seguidas de lesiones, ¿no? Que Pues bueno, sí, la verdad que hicimos una primera vuelta jugando bastante bien, en la que no se daban los resultados y empezamos una segunda vuelta donde nos acribillaron las lesiones y jugando bastante mal, pues, sacamos buenos resultados, o sea, Ajá. bastante contradictorio. Quintos clasificados, es eh, la diferencia que, por ejemplo, la segunda andaluza gaditana, que era de ascenso directo, aquí jugáis uno, unos play-offs, eh, creo que del segundo al quinto, ¿no? Así Cuatro, cuatro equipos, eh, pero finalmente el club decidió no, no aceptar la plaza de, de play-offs, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, pues nosotros el mismo domingo ese que nos jugábamos la, clasi la clasificación al play-off, pues lo logramos, ganamos. Y con los directivos allí presentes, pues celebramos la clasificación al play-off y el lunes mientras estábamos preparando ya los entrenamientos para para el play-off, pues nos paran el entreno y, y, y dos directivos, pues, un directivo, un tal presidente, pues nos comunica que que toma la decisión de renunciar al play-off. Así uh -huh. que fíjate la cara que se nos queda todo, todos. ¿no? Uh -huh. Y y qué qué motivo dan? Económico. Bueno, principalmente nos dicen que que a ellos no les interesa, ¿no? Supongo que sí económico porque tiene un primer equipo en en, primer, en división de honor y, y no nosotros todos nos imaginamos que es por motivos económicos, pero por eso les decimos que que da igual que los gastos del playo los costeamos nosotros pero ellos que no que no que no y el martes nos enteramos que qué bueno que ...que ya ellos sin consultarnos antes a nosotros habían informado a la federación de, de la renuncia... ...entonces ya la posibilidad que le planteábamos nosotros de costear los gastos... ...era imposible porque ya habían avisado otro equipo... ...también después de, de eso salió mucha gente del pueblo diciendo que ellos lo pagaban... ...los jugadores uh -huh. del primer equipo incluso decían que ellos costeaban los gastos... ...pero claro ya era imposible porque la renuncia estaba estaba dada a la, feder a la federación... Entiendo que no no se lo tomaste muy bien, ¿no? La plantilla... Eh. Hombre, yo la verdad que me lo tomé bastante mal, ¿no? Imagínate la del tiempo, la palma está 20 minutos de Huelva, ¿no? Uh -huh. Tres días a la semana más, domingo partido, o los fines de semana que me he venido Brick, que me iba a jugar desde aquí a las 7 de la mañana, más los entrenamientos, más horas de estudio que pierdes, horas con tu familia. O sea, lo que me entró allí por dentro cuando me lo dijeron es que me fui para el vestuario y no, qui no quise decir nada, porque uh -huh. lo que podría haber soltado por la boca... Claro, porque esos play-offs, en definitiva, para vosotros era un premio a la temporada, ¿no? Hombre, por supuesto. era El objetivo principal de la Palma surtir de jugadores al primer equipo, pero uh -huh. intrínsecamente nuestro objetivo era estar ahí en el play y si... si ellos tenían la, la decisión esa de en caso de nosotros clasificarnos pues que no se jugara eso se, di se dice a principio de temporada y ya cada jugador toma la, la, la, la, de la decisión que él quiera de jugar ahí o no ¿sabes? Mm -hmm. mi objetivo cuando voy a un club pues es llegar a lo más alto posible y si ese club no tiene ese objetivos pues mira no juego aquí, me voy a Arboyu yo mismo, ¿no? hay que estar al lado sobre todo la, la posibilidad también que tiene la entidad de tener un filial, una categoría por debajo de, de, del, del primer equipo Eh, una categoría por encima de donde estabais que bueno a, a, cuesta pe, cuesta pensar por qué no le conviene porque puede tener jugadores mejor formados y, y digamos en una se supone una, una, una categoría más competitiva que que la segunda no así es yo creo que los jugadores filial se hacen mejor en una primera andaluza que en una segunda uh -huh. además teniendo en cuenta que yo a mi parecer la segunda andaluza allí es más flojita que la de aquí de cádiz que hemos podido ver menos equipito menos. Pero bueno, ya yo yo pienso que son es asuntos económicos que, que ellos sabrán y ahí no me meto. ¿Cómo llegaste a, a La Palma? Bueno, pues mi compañero Rafa Navarro, chaval que te he comentado, que estuvo aquí en el maratón, chaval uh -huh. juega en el recre pues además de ser de allí, jugaba allí ha jugado allí varios años. Y me lo planteó, yo el año anterior jugué en el jaraque también nos metimos en el playoff y ascendimos. Y bueno, pues... El, Sí, le conté que había jugado allí y demás y me dijo pues vente a La Palma y, y me fui yo y además también vino Antonio Ordóñez y nos fuimos los dos y la verdad que hemos estado muy a gusto durante todo el año y la gente se ha portado muy bien con nosotros, pero bueno, está el puntito este feo que, ne, que hemos tenido con la directiva al final, pero bueno. Uh -huh. Al final, el equipo que os ha, bueno la entidad, el club que os habéis encontrado, como es? Bueno, La Palma, creo que un equipo histórico de la, de la zona de Huelva que estuvo sus años también en tercera división, ¿no? Así es, uno de los, de los clubes más antiguos. Creo que fue en 2015 cuando cumplió un centenario, uh -huh. imagínate. Sí, sí. Y la verdad que allí la, la gente vive, es un pueblo de 11.000 habitantes, pero el fútbol se vive de una forma increíble. El campo se llena todos los domingos. Todos los domingos a las 12 juega el primer equipo y aquello se pone a rebozar. Y la verdad que hay bastante tradición de fútbol y todo el pueblo se vuelca. ¿eh? Cuando cuando la gente de allí se entero de, de lo que pasó, bueno, se formó un revuelo por las redes sociales también, que no te puedes imaginar. ¿Y, y a los partidos de filial también también iba, iban bastante aficionados? Iba gentecilla, evidentemente, un poco menos, porque uh -huh. era el primer equipo, pero también iba gente. Uh -huh. eh, ¿Y en lo personal, cómo ha sido la, la temporada para ti? Bueno, para mí la verdad que personalmente creo que es flojita ¿no? yo empecé la, la temporada anterior en Al-Haraque en, en la segunda vuelta y uh -huh. venía de dos años sin jugar en primero el año que estuve en primero y en segundo de carrera no jugué me reincorporé ya allí en la segunda vuelta y, y acabando acabando la temporada cogí un poquito de ritmo pero claro, pues parón de verano ¿Otra a entrenar uh -huh. y me, me iba sintiendo cómodo pero a la, cuando mejor me sentía me lesionaba Entonces he tenido los mejores momentos, me lo me lo bajaba una lesión y ha mm. sido una temporada dura por eso, por la lesión y porque no acabo de encontrarme bien, pero bueno, ahora ya en los últimos partidos esto que estoy jugando aquí en Ubrique y con el fútbol 7, la verdad es que me, me estoy encontrando bastante bien, con bastante ritmo y ahora había intentado pues, no ver de la forma hasta que empiece la temporada. No, con altibajos, podríamos decir, claro, ¿no? Sí. El cuerpo técnico qué tal os ha portado? ¿Ha confiado en ti? Sí, el cuerpo técnico de lujo para Para mí el entrenador David david Fernández ha sido como un padre para mí porque y conmigo y con Antonio se han portado como si fuésemos de allí del pueblo de toda la vida y el segundo entrenador igual, desde aquí voy a agradecérselo un millón de gracias. ¿Y Antonio qué tal? ¿Cómo es la vida también? Antonio ha hecho un temporadón, para mí creo que si no ha sido el mejor del equipo ahí, ahí ha estado, ha sido bastante regular, ha aportado muchísimo y de 10, la temporada de 10. Antonio llegaba en las mismas circunstancias que tú, ¿estás estudiando también allí en Huelva? Sí, es, estudié en allí. Eh, en primero jugó en el Santa Marta, uh -huh. equipo, creo que era de Liga Nacional de Juveniles, pero ya después, eh, segundo, segundo y tercero, no jugó. Y en cuarto pues ha vuelto allí a jugar a La Palma, y la verdad que lo ha hecho bastante bien. Uh -huh. eh, <risa> parece ser que la próxima temporada pues ya no vas a seguir allí en, en la zona de Huelva, porque... bueno Termina ya, ¿no? O más o menos, o casi termina lo que es tu trayectoria de, de formación, ¿no? Y bueno, te vamos a poder ver por aquí, ¿no? ¿Puede ser que te podamos ver por el ubrique o...? Así es, por lo pronto enguelvo a cabo y bueno, a mí me encantaría volver a jugar en el Lubrique. Desde, desde el primer año, día que me fui allí, ya estaba deseando volver, imagínate, ahora después de cuatro años. Pero bueno... Yo, yo creo que sí, a ver a ver cuando empiece la pretemporada y todo, si sí puede ser. Y en principio, ¿tu intención es hacer la, la pretemporada? Con, sí, con el bueno, grande? yo todos los años hago aquí la pretemporada, uh -huh. porque como no me voy hasta ya prácticamente hasta octubre, pues si no la hago aquí no la puedo hacer en ningún sitio, así que siempre la hago con ella. Pero bueno, este año espero hacerla y, y seguir aquí todo el año. Tu reencuentro con, con antiguos compañeros, ¿no? Eh, con los que ya estuviste en, en los escalafones inferiores de Lubrique. Así es, que se echa muchísimo de menos jugar con los compañeros. Como te comentaba anteriormente, pues, te vas por ahí a jugar y ahora tienes que empezar a conocer cómo juega cada uno, cómo es el estilo del equipo. Y aquí llegas y sin mirar sabes dónde va a estar cada uno colocado en el campo, ¿no? Y cuándo te la va a devolver, con, dónde te la va a pedir. Eh, es totalmente distinto. Ajá. Uh -huh. Bueno, Darío, pues nada, Darío, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por venir a, a contarnos cómo ha sido la temporada. Eh, bueno, ampliamente, porque teníamos mucho frente. Y primero, enhorabuena por eso, por la temporada que habéis hecho, eh, tanto con La Palma, eh, como por el torneo de, de fútbol 7, como por esa final del trofeo de San Isidro. Y nada, ahora la próxima, la próxima cita es el jueves, ¿no? Así es, el sí. jueves en el Barbadillo estaremos allí y bueno, intentaremos disfrutar con todos los equipos allí y la gente de la liga local, que, uh -huh. que últimamente la verdad hay muy buen rollo entre todos los equipos y se disfruta mucho jugando. Uh -huh. Y hay que, hay que contribuir a que, a que siga esta, esta competición. Pues nada, Darío, que muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿sú? Eh, ahí estaban las palabras de Darío Lima, el, el jugador ubriqueño, bueno que teníamos bastantes cosas que tratar con él, como hemos dicho, y que era otro de los eh, jugadores que teníamos pendientes de repasar lo que ha sido la temporada. La verdad que tenemos muchos jugadores ubriqueños eh, repartidos eh, por la geografía, no solo gaditana, sino andaluza, eh, como le ocurre a Darío Lima o a Antonio Ordóñez, como hemos dicho que... Eh, ...bueno, que por motivos de, de estudio... ...pues están ahí probando con los equipos... ...de la, de la zona de Huelva... Eh, ...comentar, antes de que se nos uh, olvide ya... ...y en referente a lo que fue esa, esa final... ...del trofeo de San Isidro... ...el tema de los goleadores... Eh, ...por parte de los vampiros... ...marcaron Fernando Sánchez y Iván ...los dos tantos... ...por parte de aspirantes, Ángel Román... Eh, ...consiguió uno... Otro gol lo, lo sumó Aspirante con un gol en propia puerta y el tercero fue obra de Francisco eh, Monterrubio. Y por cierto que eh, el trofeo al mejor jugador de la final se lo llevó Jesús García Barea, jugador del eh, Aspirantes. a quedar en los próximos minutos, eh, de nuevo con fútbol, vamos a seguir con ese trofeo de San Isidro que se disputaba el pasado jueves, en la noche del pasado jueves, y que nos dejaba al Club Deportivo Aspirante como campeón del mismo, segundo título de la temporada, y bueno, y en el camino ya de conseguir eh, esta temporada, pues, eh, ganar en todas las propuestas de la Asociación Ciclista de, de ubrique vamos a ver eh, perdón de la asociación eh, local de fútbol vamos a hablar con uno de los componentes del club deportivo aspirante como es quijo trujillo que lo tenemos a otro lado del teléfono quisco buenas tardes buenas tarde victoria en esa final del trofeo de san Isidro ante un vampiro mmm, muy peleón y más competitivo del, del que vimos en liga no eh, eh, por lo que pudimos ver parece que está intratable este año no pues sí, la verdad que fue un partido más, más complicado de lo que es de lo que pasamos en, en los partidos de liga, ¿no? Pero ellos venían al, al trofeo muy, muy reforzado, con muchos mucho canteranos, muchos muchos niños de, de la Unión, ¿no? eh, las categorías inferiores, ¿no?, como nosotros, y la verdad que fue un partido, la verdad que muy bonito. Uh -huh. eh, ahora en los trofeos se está viendo el verdadero potencial de todos los equipos, porque hemos podido observar que casi todos, como tú bien comentas, Eh, sabéis reforzado no solo con los equipos que ya han terminado la, la temporada de cantera sino ya con, con jugadores por ejemplo en vuestro caso eh, con gabby que, que bueno que se nota bastante y que sin duda es eh, un jugador importante y en el caso de ellos pues tenemos ahí a, a, a algunos componentes de lbricu unión deportiva eh, tanto señor como de la cantera ¿no? la verdad es que sí sino que los refuerzos tú me lo has dicho ¿no? nada más inventando a gabvin a mano que, que es profesional Y, y después de todos los jugadores que tenemos de la unión que la verdad que, que son sacars que son verdaderamente buenos no y la verdad que también aparte de de está bien es ¿no? muy bonito ¿no? que ver el banquillo y ver el otro día en el campo de fútbol que había dos equipos no que, que podía hacer incluso partir el equipo en dos no pa, uh -huh. hacer dos alineaciones no la verdad que eso últimamente parece que estaba perdiendo y, y da, da gusto también ver, ver los equipos con, con tanta gente implicado ¿no? uh -huh. ha sido lamentablemente ha sido algo que no sé se se ha visto en, en la Liga, ¿no? en, en líneas generales en todos los equipos. Quisco, una primera parte, la que, la que vimos el pasado jueves mucho más reñida, ¿no? en la que eh, supongo que la diferencia principal fue fue la pegada que, que tuvo tu equipo, no aprovechando esas, esas ocasiones que tuvo. Pues la verdad es que sí, no yo creo que la primera parte un partido de, de tanteo, ¿no? Pero yo creo que nosotros la primera parte sí que fuimos algo superiores uh -huh. y aprovechamos la, las que tuvimos, ¿no? Que yo creo que fueron más que las que ellos, ¿no? Y ya después la segunda parte se sí, apretaron más, pero yo creo que la primera parte incluso teníamos, tuvimos alguna más, ¿no? Que si la llegamos a, a colar, pues eh, fuera medio con mayor ventaja al descanso, ¿no? Yo creo que ahora dejado el partido un poquito más en, más encarrilado, ¿no? Pero no, no entraron y... Y después yo, pues, la verdad que, que asusaron mucho. Aun así, con el 2-0 parecía que se que se os aclaraba un poquillo el panorama, porque, bueno, fueron dos goles casi consecutivos y, bueno, a, los vampiros mostraron que no se iban a rendir, eh, acortaron distancia y, y, de nuevo, ¿no?, se, se metieron en el partido. Se vio que había partido tras ese 2-1. Pues sí, lo que está hablando es yo, yo creo que el 2-0, tuvimos ahí alguna más, no la metimos y, y ellos normal, ¿no? Tenías que que se hace un poquito arriba y, y ellos se echaron arriba. Nosotros tampoco tuvimos a lo que a lo que jugamos la primera parte, ¿no? Y la verdad que lo hicieron muy bien y recortaron distancia, ¿no? Uh -huh. Ya después. Se sí, fue ya... remando otra vez, ¿no? Y tuvimos que sufrir, pero bueno. Uh -huh. Ya después, como decimos, eh, conseguisteis ir el 3-1. Ahí sí que parecía ya que, que la cosa se rompía. Se os veía quizás con las ideas más claras. Eh, y de nuevo, ¿no? Ya en los últimos minutos ellos, claro, acortaron distancia... Pero en a mí al menos me dio la impresión de que ustedes siempre, a pesar de que se os pegaron en el marcador, siempre tuvisteis el partido medianamente controlado. Bueno, sí, la, la, el, la idea era, era esa, ¿no? Lo que pasa que, claro, era un gol de diferencia nada más, ¿no? Y lo que queríamos era intentar pues, meter otro, que tuvimos algunas también, para pa intentar ya finiquitarlo, ¿no? Porque al, al tener el tan corto, cualquier jugada como como nos pasó en el segundo juego que nos metieron en contra, uh -huh. en un córner, un rechace y, y un goite, y, te, y te, nos puede haber complicado el partido, la verdad que bastante, ¿no? Para los méritos que habíamos hecho para intentar ganarlo. Uh -huh. Vuelva del principio, ¿qué te pareció el rival? ¿Cómo viste a, lo, a los vampiros? Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Lo vi me, un reflejo de, de nuestro equipo, ¿no? Eh, había gente que ya estaba más más veterana, ¿no? Pero sobre todo mucho, mucha gente joven, ¿no? Uh -huh. Que, que corren y tienen técnica la verdad que son muy buenos, ¿no? La verdad que el equipo que... El oficial nuevo que había emitido este año algunos más que no había visto antes, la verdad que que grabamos a, a buen tú como nosotros y un equipo que, que se ve que tiene proyecto de, de año ¿no? Uh -huh. eh, como bien comentas, porque eh, tú, comparado con tus compañeros, eres de los más veteranos y tampoco es que sea, eh, digamos, que esté ya a, a, a punto de la retirada. Contáis con una plantilla muy, muy joven, ¿eh? La verdad es que sí, ¿no? Este año lo que nos no ha hecho... Está donde estamos no hay gana lo que lo que lo que hemos ganado no lo lo que podemos no es, es la experiencia de algunos jugadores que somos más más veteranos no y y se mezcla con, con la con las ganas de la ilusión de, de los jugadores que que tenemos ahora que son muy jóvenes no y la verdad que, que se nota mucho no porque ellos además tienen una disciplina la verdad que, que espectacular los pagares cuando juegan lo van todo cuando no juegan tampoco protestan ni malas caras y y esa es la línea de, de el equipo funciona y funciona en todos los aspectos no. Y yo creo que, que el factor fundamental es ese, ¿no? que ¿no? Que hemos compaínado muy bien los, los que estamos, los llevamos más tiempo los más veteranos con, con los chavales que han entrado ahora, ¿no? Y jóvenes, y aparte que tienen muchas ganas. Estamos hablando, por lo tanto, de los equipos que llegasteis a la final en ese aspecto, muy parecido, pero que, ¿en el partido tú qué crees que fue lo que marcó la diferencia? Yo, la pegada. Yo creo que, que el equipo arriba tiene un potencial la verdad que es muy grande y, y ya no es la, la pegada porque claro, todo el mundo mira la parte de arriba ¿no? pero, es que, pero es que nosotros empezamos a atacar desde, desde, desde la defensa ¿no? entonces claro, es que es un bloque el equipo ya arriba tiene delantero como Ángel Javi que, que, que de dos se meten cuatro pues, es mucho más fácil ¿no? pero que el centro el campo la defensa, la pegada pero contando desde atrás ¿no? desde portero incluso ¿no? es que es un bloque el equipo que el equipo funciona en todas las líneas, ¿no? Entonces, claro, es mucho más fácil para el delantero, pues, cuando está jugando tiene mucho más facilidad de tener balón más controlado, de, de tener más balón, pero los que están detrás corren por nosotros también. ¿no? Uh -huh. Claro, lo, lo de la pegada, hablamos no solo de los números que habéis hecho esta temporada, sino que vemos, como tú comentas, los nombres, te vemos a ti, te vemos a Ángel Román, a, a Javi Corrales, a a, a más jugadores, no me quiero dejar a ninguno eh, y, y supongo que el rival temblará, sabrá que goles tienen que caer a la fuerza ¿no? Hombre, claro, y después del de potencia que hay arriba es lo que te vengo diciendo ¿no? Después de lo que tenemos en el medio y de la defensa no Es que es que después de, a lo mejor nosotros llegamos arriba y al lo mejor no, no nos sacamos, no Pero es que para que nos metan un goto nos cuesta mucho trabajo Uh -huh. la que claro, sí. es la, el, el, lo que tiene el equipo Que el equipo tiene pegada, pero lo es que se nota más la pegada ¿Por qué? Porque metemos los goles, pero es que no nos meten Que uh -huh. yo creo que lo más importante lo ¿no? que, que el mejor ataque siempre ha sido la defensa ¿no? Defender bien y a la contra Y, y ya está, y es lo, lo que no está funcionando Tenemos pegada arriba y no nos meten un gol Porque tenemos mucha mucha fuerza en el centro del campo Y en la parte de, de detrás Yo creo que, que es lo que es el factor Que, que este año que nos ha decantado Por, por estar la línea que estamos oye yo incluso en la final eche de menos a algún que otro veterano es eh, digamos que ya se lo estáis tomando de otra manera digamos prefir prefiriendo darle paso a los jóvenes o, o sí, simplemente hombre, claro, ya, que, claro que ya noetí con los jóvenes puede competir en, en tema de, de cualquier tiro de falta o cualquier pero de hecho de correr esta gente viene muy fuerte ya no contra eso no se podría competir uh -huh. pero yo, bueno pero que, que ellos yo lo que te he dicho antes lo ¿no? que que incluso nosotros jugando no algunos de los que los más veteranos ¿no? que ellos están mucho más fuerte los, los tienen un, una disciplina perfecta ¿no? no ninguno se queja de lo que juega, ni malas caras ni nada y cada uno cuando entra a aporta su y toda nena y y hemos hecho es el equipo entre todos vamos nos mm -hmm. aportan cada, cada uno lo que tiene lo que puede pero creo que está victoria esto esto que estamos consiguiendo de es básicamente a todo el equipo no dando mm -hmm. por muchos veteranos que se ponen de entrenador a a los más jovencillos del equipo. No, yo lo que quiero dejar claro antes que nada que estamos hablando de jóvenes veteranos, que los veteranos para nada de, de entonáis, ¿eh? que está, que hablamos de veteranos, pero <ríe> relativamente. Es que claro, veterano es que con los niños que han entrado muy chicos, es un lapas medio no estamos claro. estamos cargando algunos. ¿eh? <ríe> claro. porque eh. es que tenéis jugadores de 17, 16 años eh, o, o recién digo la mayoría del grupo, el, el grupo grande que qué forma o que entró este último está rondando esa edad? Es que ahí uno con 25 años ya se puede conseguir veterano, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Que lo que pasa es que, que estos que son muy jóvenes, ¿no? Algunos yo, con 32 años ya le doblan a algunos, ¿no? Claro. Pero claro, es que son muy jóvenes. Uh -huh. Bueno, y, y una transición, ya decimos, que, que se está llevando a la perfección, eh, no solo en el aspirante, sino en el resto de equipos por, por eso, porque están entrando también eh, poco a poco estos, estos jugadores a los que le estáis dando el, el testigo. Quisco, ahora tenéis sí, para el jueves la oportunidad de, de hacer el pleno, de conseguir el triplete el triplete en el trofeo de campeones. Además, esta, esta competición no se os suele dar mal, ¿no? No, la verdad es que no, ¿no? Que siempre el aspirante estaba ahí, ¿no? Y, y la ha conseguido en, en varias ocasiones, ¿no? Y ya está, y nada, y que el partido de, de la semana pasada, ¿no? Intentar a cada uno lo máximo ¿no? y sobre todo el fundamental es fundamental divertirse dentro dentro del campo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es lo que conlleva también a todo no divertirte pasar todo bien está a gusto y yo después pues nada que alguno que pongas una hitdalena como dijete y y que yo creo que si hacemos todo todo lo que todo lo que estamos haciendo desde, desde el principio de temporada hasta ahora pues te puede tener muchas posibilidades no de, de poder levantar sí. otro trofeo este, este año quijo a ti te gusta este formato de los triangulares pues la verdad que sí no me gusta no me gusta eso la verdad Lo uh -huh. estaba mirando y no Bueno, ustedes no vienen mal porque vaya a jugar los dos partidos consecutivos, ¿no? Claro, eso es que, claro, es que la ventaja también no debe ser campeón. Yo creo que tiene que tener su factor ¿no? un punto a su favor, también como un punto hecho de decir, bueno, si soy campeón ya voy a jugar dos partidos seguidos y no, y ya voy con el que pierda. Yo que sé, pero que vamos, que es un triangular, yo pienso que los demás equipos, los, los dos que juegan, yo creo que irán con el mismo las misma ganas y la misma intensidad que nosotros, ¿no? Uh -huh. claro, y más haciéndole derribar a tipo pues, yo creo que peor todavía uh -huh. Pues eh, ya decimos, este jueves va, va a tener lugar esta, este, este trofeo de campeones este triangular, comparado con el año pasado ya podemos considerar que se habéis quitado la espinita el año pasado ni liga, tampoco estuviste y no llegaste hasta ni en el trofeo de campeones eh, digamos que fue un año en blanco y este año pues estáis a punto de conseguir todo lo contrario Pues la verdad es que sí, este año, el año pasado ya te digo, no contábamos tampoco los partidos con Con mucha gente este año la diferencia es que, que siempre, al menos no ha contado con el mismo once, ¿no? Pero uh -huh. pero aquí había gente y, y íbamos rotando y siempre había 15 o 16 jugadores y la verdad que que no se notaba cuando faltaba uno cuando faltaba otro. Uh -huh. la, yo creo que ha sido la diferencia más grande este año. Por uh -huh. eso el equipo ha tenido una constancia, ha tenido un, una línea de que no ha habido activado como el año pasado, sino que una línea más o menos regular normal ha hecha pues, pa, para pa ir los partidos, ¿no? Ha faltado gente, pero ahí ha ido veniendo gente, hemos compensado unos con otros y yo creo que los resultados están ahí, de lo, de lo, que, de lo que ha sido año. Bueno, uh -huh. pues nada, Quisco, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias, la enhorabuena eh, por este segundo trofeo de la temporada, el trofeo de San Isidro. Nada, mucha suerte para, para este próximo jueves, ¿eh? Pues nada, pues muchísimas gracias y nos veremos por allí. Y uh -huh. esperamos que, que ya cuando hablemos otra vez, pues, pues ya llegamos, salga hecho realidad y, y tengamos el tercer título de la temporada. Uh -huh. pues nada, Quisco, muchas gracias un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Tú. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos mañana con más asuntos a partir de las cinco y media de la tarde. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Me, si me nunca, no quererme, que con mi promesa si me no puedes confiar este mundo nadie es vivir sin mí, igual que yo. Maybe